Usted ni se preocupe. El muchacho es pobre, pero... pero honrado. ¡Ey, ey! cómo que pobre, pero honrado? Bueno, es decir, porque... Porque nada. La cosa es al revés, señora. ¿Cómo? Sí. Habría que decir rico, pero honrado. Porque mientras no se demuestre lo contrario, las riquezas son siempre sospechosas. ¿O no? prejuicios oh no